La esperanza está en la gente y en su participación, porque el Uruguay no empieza ni termina en la elección. Llegó la hora, vecino, de cantar nuestra canción con el frente del movimiento, movimiento. Con razón y corazón. Con razón y corazón.